El Ministerio del Grupo Popular para la Cultura a través de la Administración Contra Internacional de Mósica y Conjunto con Puntas Mósicas de Ciencias de Bolivia agradecen su asistencia. Buenas tardes.